Buenas tardes, ya en realidad a esta altura son tardes porque todavía queda un poquito de claridad, eh, lo cual nos levanta mucho el ánimo a los que somos un poco depresivos, así que vamos a empezar con buenas buenos días, buenas eh, jornadas, eh, temperatura amena. Estamos aquí en una nueva emisión de Otras Voces, Otras Propuestas, estamos como ya Hace tiempo, casi estoy acostumbradísima De hecho me va a costar mucho, me parece, dejar el, el trono central del, del estudio de radio Estamos yo aquí y Luis allá por Skype ¿Cómo te va Luis? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, bien. buenas noches Bueno, será cuestión de negociar, veremos, <risa> veremos Una vez que seguimos ahí, qué pasa Bueno, bueno, ¿Eh? me parece bien Por ahora está saliendo todo 10 puntos Exactamente Muy bien Bueno, ¿cómo venimos bueno, de novedades hoy? Venimos muy rápido, muy rápido, muy rápido, con muchas cosas, ¿no? Uh -huh, eh, sí. eh, nada, eh, estaba escuchando la última parte del programa Tengo una Idea, con los compañeros, con Carlos Morquios, Nico Rosales y Gabriela Barro Gil, sí. y que estaban comentando de una, de una de esas charlas barriales que hace Rodríguez Larreta, y que invita a los vecinos por Facebook, venían a tomar, eh, a desayunar conmigo y charlemos un rato. Él estuvo en Parque Chacabuco, dice, la semana pasada. Yo estuve eh, el viernes eh, en un club de barrio de acá de Villa Crespo, en el Club El Fulgor. Eh, había bastantes personas, eh, y nada, después vamos a charlar un poquito, tengo un par de audios, hay mucho para hablar de Rodríguez Larreta y todo lo que, lo que dijo solamente voy a voy a comentar un par de cosas eh, tenemos para hablar este, varios martes seguidos sobre sobre el tema no no es muy distinto a lo que a lo que comentaron así los compañeros de, del programa tengo una idea eh, bueno y vos sabés que hay este, una, una, una asociación ...un grupo de personas que eh, se han conformado como asamblea mexicana en Buenos Aires... ...reclamando la aparición eh, con vida de los 46 estudiantes de Ayotzinapa... ...y ha venido una, una madre acá a Buenos Aires y está recorriendo varios lugares... ...haciendo uh -huh. reuniones, asambleas y charlas... ...yo estuve el domingo en una de ellas, allí en el bar La Dignidad de los compañeros del MPL... Eh, y nada, tengo después un pequeño audio solamente de, de uno de ellos que estuvo en la mesa de un periodista, porque me interesó mucho lo que charló en cuanto a poner en contexto qué es lo que está pasando y que generalmente muchos, y la mayoría no conocen, qué es lo que está pasando en, en México, en el país, eh, desde el punto de vista institucional. ¿sí? Claro. Sí. Así que, bueno... Sí, la Asamblea de Mexicanos en Argentina, yo también me los he cruzado, participa mucho de las marchas, eh, sobre todo están, el encuentro... Los sí, los jueves. En las rondas vi. de los jueves, en las marchas del encuentro Memoria Verde y Justicia, hacen muchas intervenciones artísticas, están muy presentes, y además sí. ellos todo el tiempo reconocen que en Argentina encuentran eh, mucho apoyo con el, con la cuestión de Ayotzinapa. sí. Bueno, y vos tenías otro tema, ¿no? Que quizás tengamos una charla en un ratito también. Exactamente, sí, porque te cuento, Luis, eh, de todas maneras eras uno de los fieles que lo estaba escuchando en vivo y en directo a través de nuestra transmisión, pero bueno, sí, sí. a través de ti le cuento a todos los demás, a todos los oyentes, que el sábado inauguramos eh, en el Espacio para la Memoria de Luciano Arruga, que es el ex destacamento de Lomas del Mirador, de Luciano fue eh, desaparecido. Eh, inauguramos la biblioteca Jorge Julio López, bueno, a, a tono con los 10 años de, de la desaparición de López y allí hubo una serie de, de paneles donde, eh, a mi entender, eh, con muchísimo eh, bagaje intelectual para empezar a absorber, para, para dar la discusión hacia afuera y para, para plantear nuestra, nuestra línea política un muy interesante panel con María del Carmen Verdú y Ana Laura López María El Carmen Verdú, sabemos, eh, dirigente de Correpi, militante antirrepresiva, abogada. Y Ana Laura López es socióloga e investigadora, una gran estadista, que han aportado un montón de conceptos que siempre no a esos espacios tan cortitos eh, bueno quedan chicos y son para desmenuzar y para, para interiorizarse, así que vamos a tratar de Hoy, en un ratito, hablar con Ana Laura López para ampliar un poquito, eh, un par de, de, de paradigmas que tiró para tener como punto de partida. Así que, por mi parte, eso. Bueno, entonces vamos, Nati, a un separador, vamos a la pauta y volvemos con lo primero que dijimos. Vamos a ver qué pasó con estas charlas con Rodríguez Larreta, ¿te parece? qué Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, estamos aquí nuevamente, Luis, eh, ¿querés contarnos un poquito o, o ampliarnos esto que adelantabas al comienzo? Sobre sí, la... un poco eh, sintetizar, porque creo que lo, lo planteó muy bien, en el como dije en el programa anterior, eh, eh, Nico Rosales, ellos te llaman, te invitan por Facebook, te, entonces te toman nota, tienen una pequeña maniobra, porque a medida que va llegando la gente... Ellos van haciendo selectivamente, con una planilla, llenándote el nombre, apellido, número de documento y el tema con el cual vos querés hablar. Uh -huh. Entonces te anotan. Entonces, claro, quizá vos querés hablar de dos o tres temas, porque en la ciudad hay más de un problema. Entonces, eh, claro te, te anotás y ponés, bueno, qué es eso, bueno, tenés que poner un tema, quiero hablar de las veredas rotas. Entonces te anotan y te ponen veredas rota Ahora, ¿qué pasa? Resulta que si antes que vos estás en el listado, hay otro que ya se anotó, que también ha, quiso hablar de veredas rotas, eh, el que hace de, vamos a decir, de maestro de ceremonia, de coordinador, que es el legislador Antenaza, que es el que va a todos lados con él, uh -huh. yo a todas las charlas que estuve con, con la reta va él, él es el legislador, pero... Es un tipo mediático, está en todos los programas de televisión, habido y por haber, aparece siempre él diciendo cualquier huevada, pero bueno, las dice, y además las dice mientras está coordinando la charla con Larreta. Eh, entonces, ¿qué hace? Eh, entonces dice, a ver, vamos a empezar. Rosabra Barleta, bien, eh, habla Entonces a hablar del tema que te anotaste, vereda. Sí. Entonces yo estaba en el puesto 10, Sí. que también quería hablar de veredas, pero sí. yo no sabía que vos te habías anotado como para hablar de las veredas. Entonces a mí me pasa con un poste caído. ¿No? Claro. no te, Porque ya habló alguien de veredas. claro Y claro, todo claro. es así. El otro que quiere hablar sobre el Metrobús, el otro que quiere hablar de la ciclovía, el otro... Como ya hay gente que, que se si anotó antes, te van pasando. Claro, hay mucha gente en realidad la que se anota. Hay alguna dice huevada. Entonces, ellos hacen... Ese mecanismo, 4 o 5 hablan, y Rodríguez Larreta contesta va contestando 4 o 5 preguntas. Eh, y también contesta la que les conviene, la que no conviene, pega media vuelta, gira sobre sus talones, y se hace el gil y no contesta. ¿no? Yo, por ejemplo, como estaba uno de los últimos, o no sé si estaba uno de los últimos, pero sí me estaba quedando sin hablar... Me paré, como ya me conocen, antenaza, porque yo ya estuve en otras reuniones, uh -huh. le dije, "Mira, yo quiero hablar." No, pero ya estamos terminando. Bueno, pero yo quiero hablar porque me anoté, usted me pidieron que me anotara y yo me anoté. Entonces eh, le pregunté dos o tres cosas sobre las veredas, sobre las veredas rotas, le planteé un problema que yo tengo, que es desde el mes de noviembre hice una denuncia por por unos temas de arreglos acá con empresa contratista que no se conoce, que no los conoce nadie. Uh -huh. Este Y bueno, conclusión, no me contestó. No me contestó. Pero yo tengo un par de audios ahí, uno de ellos que me interesaría si lo tienen a ti para pasar, para que conteste sobre el tema de las ciclovías, porque una de las cosas que mucha de la gente protestó es el tema de la ciclovía y fundamentalmente por el tema de que en las calles transversales a las avenidas eh, han hecho mano y contramano claro. de las ciclovías que es muy, además de muy incómodo, porque vos te cruzas con una bicicleta que viene de contramano tuyo, cuando la lógica es que vos estás mirando para el lado que vienen todos los autos, y la otra es que al hacerla tan ancha, lo que, hay, eh, eh, lo que ha impedido es que en ese carril, porque del lado derecho se puede estacionar, eh, es una fila india de autos porque no hay posibilidades de pasar un auto sobre el otro en el poco lugar que queda. Claro. Pero escuchemos la explicación que dio la RETA. Nosotros prodomemos mucho la bicicleta. Es la manera más ecológica, más eh, que no, no consume energía, no contamina el medio ambiente. Cada vez más gente está usando la bicicleta como medio de transporte. Obviamente, hay que tener en cuenta el punto de vista de la seguridad vial. ¿Por qué se hace doble mano la bicicleta? Como la señora preguntaba si no podíamos usarla de una mano. Es, es bien simple, porque cada cada mano de bicisenda que hacemos hay que levantar todo el estacionamiento. Si vos ponés dos juntas y de vuelta levantás el estacionamiento de una calle. Si pusieras una calle una, para una dirección, y la otra en otra calle para la otra dirección, te tendrías que levantar el estacionamiento sí, de dos calles. En el estacionamiento ¿no? que tenemos preferimos ponerla juntas levantar el estacionamiento de una sola calle. Por eso o sea hay gente que estudia el tema, que mide cada calle, que evalúa esto. O sea, lo que seguro vamos a hacer es promover la bicicleta. Es la tendencia en todo el mundo, a cualquier ciudad moderna que vaya del mundo van a ver que están promoviendo la bicicleta. No consume energía, no poluciona, no, no, no genera polución del medio ambiente. Ocupa mucho menos espacio. Bien, bueno. eh, es eh, digo voy a decir algo, espero que no suene polémico, pero es muy hábil la reta para contestar. ¿eh? La verdad no he tenido el placer de estar en estas... No, no, es, es, pero... muy hábil, es muy hábil, lo que pasa que no te permite ni repreguntar ni recontestar. No, porque, claro. por ejemplo, a, a, él dice, en un momento, no está en la grabación porque era muy largo editarlo, él dice, y hay calles que son más anchas que las otras, pero es mentira. Eh, las calles que tienen doble circulación de, de bicicenda... Son todas calles iguales, son todas calles transversales que miden todas igual. Claro. Segundo, él dice que tiene un plantel de gente que estudia este tema. Bueno, por favor, yo lo que les pido es, él seguramente ha ido a algunos países de Europa, bueno, que lo mande a esta gente, a algunos países de Europa, a investigar cómo son las bicisendas allí. Porque es verdad, hay puestos de bicisenda en distintos lugares, como se están armando acá. Se pone una barra, se ponen varias bicicletas en punta, Ahora ellos lo están haciendo como es en otros países, en otras ciudades. Vos vas con una tarjeta, como si fuera tu tarjeta de crédito. La pones, entonces pones, quiero una hora, quiero dos horas, como si pagaras un estacionamiento, pero te lleva la bicicleta. Claro. Y se destraba el candado que tiene automáticamente y vos te llevas la bicicleta. Pero en Europa, en, en, en ciudades de Europa, eh, muy excepcionalmente, hay carriles para bicisendas. Hay en algunas avenidas muy grandes que tienen bulevar, como por ejemplo aquí en, en el Parque Centenario, donde hay un gran bulevar en la avenida de, de, de Patricias Argentinas, donde está frente al Parque Centenario, uh -huh. donde ahí hicieron una ida y vuelta de bicicleta, pero este tenés un bulevar muy grande de, de, de donde se pasa. Claro. Después vos no vas a encontrar una sola calle que haya claro, claro La gente va... Respeta el lugar de la bici de, de, de andar en bicicleta Pero no hacen todo este circo Aparte, lo que no dice Y nunca dijo Es cuánto sale El metro lineal De hacer esas bicisendas acá claro. Porque vienen, repavimentan todo Levantan, nada más para poner Cuatro mojones esos amarillos que ponen ahí Y nada más claro, claro, O sea, sí. la verdad Es este es, es, es todo, como vos decís Muy hábil pero muy chanta. Claro. ¿Y claro. en qué otra cosa se inmiscuyó hábilmente la RETA en esta reunión, Luis? Eh, tenía otro audio que ahora si lo pasa este, Nati lo vamos lo vamos a escuchar eh, y tiene que ver con el tema de los adoquines. Bueno, a ver. El empedrado no se puede tocar, está, pero tiene protección histórica. Nosotros no podemos ir a una calle empedrada. No. ¿Cómo? No arreglar. No arreglar no puedo, es una ley, es una ley. Pero te digo, por eso te digo. Nosotros lo que estamos tratando es de cambiar la ley. Porque el empedrado no, no da para más en una ciudad de este nivel de, de circulación de vehículos. Lo que no podemos es el empedrado porque tiene protección histórica. El empedrado era para una ciudad de hace 100 años con carreras, claro. pero hoy con, que pasan camiones, camioncitos, furgonetas, pesados, no hay empedrado que aguante, estamos tratando de cambiar la ley. todo lugar lugares donde podemos asfaltar, faltamos. La verdad es que se ha asfaltado muchísimo la ciudad y en ese sentido creo, creo que se ve que está mucho mejor. El problema son las calles empedradas. Que no todas, dejame terminar. Sí, Vamos a tratar de cambiar la ley. Porque la verdad que el empedrado hoy, de vuelta, con el peso de los que circulan por la ciudad, es insostenible. No que me digas es que en el caso de Santelmo, en pedacito, ya. por un tema histórico, ¿no? <risa> sí, todo bien, pero que haya, como acá, un montón de calles donde circulan vehículos, con empedrado no tiene sentido. Bueno. Eh, ustedes habrán escuchado eso de dejame terminar, déjame terminar Porque sí. había una mujer que insistía sobre quererle explicar este tema Y él no quería que eh, le, le contradijera lo que él quería decir claro ¿Por qué? Porque todo empezó con una pregunta Que fue la misma que yo le hice hace unos meses atrás en otra charla Que también hubo acá en el Club Villa Crespo Y que fue la de ¿Por qué repavimentan? cada año año y medio dos años avenidas que están totalmente bien pavimentadas no tienen grandes problemas y las siguen repavimentando y las vuelven otra vez a, a levantar todo el pavimento y hacerlo nuevo cuando está bien y por qué no pavimentan calles que están hechas un desastre claro. ni hablemos el que nos escucha en la zona sur del gran buenos a... de, la, de la ciudad de buenos aires como barraca parque patricio y demás Sabés lo que son las calles ahí. Y él se agarra de que hay una ley que dice que es patrimonio histórico. Yo, to, yo es algo que eh, es eh, extraoficial, no lo puedo confirmar, claro. no lo pude terminar de confirmar todavía, pero en principio yo tenía entendido que esa ley lo que hace es eh, prohibir el pavimento en las calles adoquinadas que son... ...del circuito histórico, como él mismo lo menciona, Santelmo. Él claro. dice eso, pero no dice de las otras calles. Claro. Un señor le dijo, bueno, pero eh, acá en el barrio han asfaltado algunas calles... ...y otras no, y también son pavimentadas y tenían empedrado Claro, claro, claro eh, sí, sí, sí. ¿Entendés? Acá eh, eh, el problema es... ...y, y, y también desmiente eh, eh, que, por ejemplo, el tema del adoquinado... Eh, ...no es el gran problema de las inundaciones porque... El adoquinado no absorbe mucha mucha agua cuando hay grandes tormentas o grandes lluvias. Eso es en parte, ¿verdad? Pero en parte también es que no hay grandes desagües pluviales este, y alcantarillas, si lo sabe Fernando Tevere y Eugenio Otero y en la esquina de su casa eh, y que también fue otro de los reclamos que le hicieron allí. Pero él, eh, eh, sin haber estado ahí, vos te diste cuenta enseguida... Eh, trata de pegar la vuelta, de ver cómo zafa sí. y, eh, y seguir. Lo que no le puede contestar a alguien, sigue y se hace el kill y sigue de largo. Sí, sí, sí, ¿no? gambetea, gambetea como un campeón. Igual yo creo que es importante ir a esas reuniones porque hay dos cosas para ver. Ahí en esa reunión era un salón muy... era quedó más chico de lo, de lo que es porque... Te digo que casi había 300 personas, ¿eh? Uh -huh. Claro, a las 9 de la mañana van todo como yo, o periodista, o jubilado como yo. claro eh, Muy poca gente joven. Hubo algunos taxistas que también protestaron, que yo lo dejo para la semana que viene, eh, ese tema que quedé en, en hablarlos a ellos, porque estaban reclamándole también eh, sobre una habilitación de una de estas empresas tipo Ubi y demás. Sí. Y descaradamente él le desmintió que era así. Y el tipo le dijo, "Pero escúchame, si vas a Sacta y te habilitan con eso, ¿cómo me decís claro. que es que no es ilegal que, que no estás este que no es legal y que no puede ser? Anda a Sacta y vas a ir, lo habilitan." Bueno, claro. quedamos en hablar la semana que viene sobre ese tema, porque hay mucho mucha tela para cortar allí en Buenos Aires. Pero volviendo al tema, es importante ir Porque ahí se ve que hay una gran mayoría de las personas que participan que lo han votado al macrismo y lo han votado a la reta, ¿no? Sí, sí, yo absolutamente. Yo tengo una señora al lado que me lo decía, me lo dijo ahí mientras estábamos charlando, eh, me dice, yo la verdad que lo voté porque no quería votar a la otra, y dice, pero con este tipo es un desastre. Y vos te das cuenta porque después, entre todos los que se anotan, son todas protestas, no hay unas cosas buenas que le digan que hizo bien o que está anda bien en la ciudad claro claro entonces sí. hay una ese es, ese es un problema entre político y sociológico no es cierto sí para, sí. para seguir discutiendo <ríe> sí sí sí absolutamente Luis. pero bueno eh, como andamos con, en muy poco tiempo yo creo que dejemos por ahora el tema de, de buenos aires y la reta hay mucho más para cortar eh, muchas más cosas para decir eh, vamos a ir eh, martes por martes en Eh, comentando estas situaciones, hasta que, por supuesto, me llegue otra invitación a la que iré. Dale, perfecto. Que, que a donde sea, allí estaré. Bien, me parece Siempre muy bien que listo. cubramos estas reuniones. ¿eh? Oh, hasta que me echen si se viven. <risas> una de dos, no sé. Bueno, vamos a una, a una pausa y después teníamos... Eh, vamos con lo con, con el informe que tenés eh, sobre es eh, eh, eh, la, la socióloga Ana López Exactamente Bien, vamos con eso entonces Estás escuchando Otras voces, otras propuestas Vamos a patinar A caminar, a acariciar, a charlar A admirar Vamos a disfrutar la ciudad Entra en buenosaires.gov.ar Barra disfrutemos vea Y mirá todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! al comienzo del programa, Luis, que después de casi dos años de, del comienzo de las reformas, digamos, en, en el ex destacamento de Lomas del Mirador, eh, a cargo de familiares y amigos de Luciano Arruga, bueno, abrió sus puertas la biblioteca Jorge Julio López, que es también una forma de abrir las puertas del espacio Luciano Arruga en general, ¿no? Eh, bueno, la realidad es que eh, en la biblioteca va a funcionar en la sala de adelante del ex destacamento Porque el resto del espacio como todavía es bastante difícil de, de definir Cómo y cuándo modificar eh, Pero en la jornada de inauguración bueno hubo una charla dedicada al caso López Donde estuvieron Nilda Eloy de la asociación de ex detenidos desaparecidos Miguel Graciano, eh, autor del libro En el cielo nos vemos La historia de Jorge Julio López y Julio Avinceto de Hijos La Plata Y después tuvimos una charla este informativa o reflexiva sobre la represión estatal en democracia eh, que bueno fue este, dirigida o, o integrada por María del Carmen Verdú eh, de Correpi y por Ana Laura López. Y la verdad es que hubo como varios conceptos interesantes que en realidad por, por el, el formato digamos de, del espacio no se pudieron ampliar eh, así como como como nos gustaría a los que estuvimos ahí, pero bueno, por eso llamamos a Ana Laura para poder ampliar un poquito. ¿Cómo estás, Ana Laura? Hola, ¿cómo estás, Rosaura? Bien, todo bien. Mira, bueno. una de las cosas que te lo dije en, en ese momento y la verdad es que me quedó en la cabeza retumbando, es esto que vos dijiste al comienzo de la charla que tiene que ver con para los que no estuvieron eh, vos planteas que este cárcel y delito son como dos categorías paralelas, ¿no? que van por separado. Eh querés explicar o, o sustentar un poco por qué planteas esto. Eh, bueno, sí, como no. En principio, bueno, no, no no es una idea mía ni nada por el estilo, sino que este ya forma parte de las discusiones este contemporáneas que existen entre quienes hacen una sociología del sistema penal o un o lo que se llama la sociología del castigo, que es eh, se trata más que nada de pensar eh, la forma en la cual funcionan los sistemas carcelarios, judiciales y policiales, más allá de lo que las normas y las leyes dicen este que debería suceder. Nosotros, este, quienes trabajamos más desde la sociología, partimos del punto contrario. Eh, la, no, no es un problema que las cosas sucedan de una manera diferente a las que dicen las leyes que deben suceder, sino que eso es su naturaleza y por eso es más interesante ver cómo funcionan las cosas que este, repetir cómo deberían funcionar, digamos. Claro. Pero un poco en ese encuadro, de esa perspectiva, los debates contemporáneos en, en, en estos temas lo que dicen es que en realidad es un error conceptual pensar que la cárcel está vinculada al delito. Es decir, si nosotros pensamos como pares, como, como si fuesen duplas, de conceptos, el delito y la cárcel no tienen ninguna asociación, porque en definitiva hay, hay distintas razones que uno puede anunciar. La primera es una razón histórica, que la mayor o menor tasa de encarcelamiento de un país no define la mayor o menor tasa del delito. Claro. ¿Qué significa esto? Que no, por haber más presos, hay menos delito Hay países donde con una baja tasa de encarcelamiento se ha logrado reducir el delito y hay otras como, por ejemplo, el emblemático delito Este, ejemplo de Estados Unidos donde este altísimos niveles de encarcelamiento se le corresponden también niveles de delitos que no bajan, no, no sé si altísimos, pero que no bajan por lo menos con eh, como efecto del, del aumento del encarcelamiento. Es ese sería una cuestión y la otra cuestión es que en realidad lo que hay tres, esta es la primera, la segunda es lo que recordamos muy habitualmente y que hay que hacer el ejercicio todo el tiempo de volver a recordar que que en verdad es algo que, que puede ser obvio pero que lo tenemos que estar naturalizado que todo el tiempo en el bosque es naturalizarlo y esto es que la cárcel captura solo una determinada parte de los entrecorrillas delitos y que esos delitos los delitos que persigue son delitos en general de poca monta y que son recurrentemente protagonizados por los sectores más excluidos y desposeídos de la estructura social es decir la cárcel tampoco está para el delito porque tiene una persecución selectiva y distin Y, y de discriminación negativa hacia determinados sujetos y hacia determinados actos este posiblemente el gran delito organizado, los grandes delitos de corrupción tengan una capacidad de daño este infinitamente mayor a la del pequeño delito de contra la propiedad callejero, pero es ese último el delito contra la propiedad callejera el que va a ocupar el grueso de las plazas carcelarias claro. y eso nos lleva al tercer punto de que es que justamente eh, no es un mal funcionamiento del sistema que capture solo a los pobres, sino que en realidad el sistema penal es una de las herramientas que adquieren en las últimas décadas mayor protagonismo para gobernar y gestionar el malestar social, el conflicto social, la desigualdad. Claro. Los sectores más marginales y más conflictivos, son este vos recordás, segura, la la charla de, del sábado en el espacio. Unos minutos antes de, de comenzar la charla conversábamos con otras compañeras que si fuese la cárcel el único mecanismo de regulación de la pobreza, deberíamos de echar la mitad del país porque claro. en realidad el sistema carcelario por más asesinado y eh, hiperinflacionado que se encuentre, porque si hay algo que tiene el sistema penal es que está totalmente inflacionado. En la cárcel se utiliza cada vez más. Uh -huh. Este con ese razonamiento, al menos en términos elementales uno tendría que concluir en que medio país tendría que estar techado y no es así, porque efectivamente tampoco este es, es económico un uso excesivo de la cárcel. pero lo que es cierto es que los sectores más excedentarios, los sectores sobrantes y que además tienen un presentan un peligro potencial, presentan cierto nivel de conflictividad son aquellos que van a ser gestionados a través del sistema penal. Es decir, el sistema penal no se ocupa del delitos, el sistema penal se ocupa de gestionar y gobernar a determinados sectores este, sobrantes del punto de vista de la economía política este y que además generan cierto grado de conflicto. Claro. ¿Y por qué digo esto? Y con esto cierro sí, eh, la idea. Cuando nosotros decimos que hay que disociar analíticamente el delito de eh, la cárcel o del encarcelamiento, lo que también eh, tratamos de proponer es que en realidad la cárcel hay que empezarla a pensar en relación a otras tecnologías de gobierno sobre la pobreza. Me explico. Las políticas tan... Ana, eh, justo el comienzo de la frase se cortó, ¿podés repetir? Las políticas... No, lo que decía es cuando nosotros decimos que hay que disociar la idea de delito de la idea de cárcel es decir hay eh, cárcel y delito no tienen este una relación causal entre sí si sí. uno dice bueno con qué tiene que ver la cárcel si no es con el delito y lo que nosotros decimos es que la cárcel tiene que ver con las distintas formas a través de las cuales se gobierna la pobreza y uh -huh. justamente como la cárcel no es la única herramienta del gobierno de la pobreza lo que sí me parece que hay que empezar a asociar es el carácter este punitivo, ciertos rasgos punitivos que aparecen en las políticas sociales y en las políticas penales. Es decir, me parece interesante empezar a pensar que hay una relación en ciertas tecnologías de gobierno sobre las poblaciones excedentarias, sobrantes, este, empobrecidas, que vincula a las políticas sociales y las políticas penales y no a las políticas penales y al delito. ¿Por qué digo esto? Voy a tratar de ser lo más clara posible. yo Observemos qué sucede con la pobreza que no es regulada o gobernada por el aparato punitivo carcelario. Sí. Es gobernada o regulada muchas veces por, por ejemplo, políticas sociales que están basadas en la idea de la transferencia condicionada de ingresos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, vamos a otorgarte un subsidio en de sobrevivencia. Hay autores que dicen que, que las políticas sociales son políticas de umbrales mínimos biológicos. Claro. ¿Qué quiere decir? Que te alcanza para reproducir la vida biológica, no más allá, porque más allá supondría elevar cierto estándar de exigibilidad en los ingresos de quienes en realidad necesitamos que estén precarizados en un mercado laboral que requiere de sujetos altamente degradados y precarizados que acepten condiciones de trabajo este, fuertemente desventajosas. Si la política social no fuese acorde a los umbrales mínimos biológicos de reproducción, posiblemente desentone con la necesidad de construir sujetos trabajadores precarizados. Entonces, volviendo al la idea de las políticas social. La política social se basa no solo en un, un umbral de mera sobrevivencia, sino que además son políticas que en su diseño suponen un esquema punitivo premial. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas este, eh, eh, logran o, o, o realizan determinadas actividades tienen el subsidio, pero ese subsidio está condicionado, por eso se llaman políticas de transferencia condicionada de ingreso. En el caso de que el, los sujetos incumplan alguna de las pautas, el subsidio, este, el mal llamado acceso a derechos, porque en realidad un derecho no es sujeto a condiciones. En todo caso, el claro. subsidio es quitado. Eso que eso es un componente punitivo de la política social. La política social abandona la idea de Este, un acceso universal e ilimitado a derechos que te corresponden por ser humano, y aparecen tecnologías de condicionamiento o de transferencia condicionada de ingresos, donde en caso de incumplir, en caso de no subordinarse a esas pautas, aparece el componente punitivo que es la suspensión del, del subsidio. Ese es el punto, me parece, articulación con las políticas punitivas, es decir, el Estado gobierna a través de tecnologías punitivo-premiales a los más pobres. Y esas tecnologías, esos rasgos punitivo-premiales de la relación entre el Estado y los sujetos pobres aparece tanto en la política en la, en el diseño y la estructura de la política social como en el diseño de la estructura de la política penal que tradicionalmente ha sido punitiva. Entonces, esta idea de eh, relaciones punitivo-premiales con los pobres es una idea que... Eh, da contenido a esta idea de dejar de pensar que el delito y la cárcel tienen algo que ver y empezar a pensar más que la política social y la política penal tienen puntos fuertes de conexión si la pensamos como formas de regulación de la pobreza, a la cual no se pretende integrar al sistema económico formal, este, sino que justamente se la, se la pretende sujetar o subordinar a condiciones precarias y degradantes de vida, tanto a través de la lógica de las políticas sociales como de las políticas penales. Eh, lo último que agrego sí. es que además, lo que es importante, porque es importante disociar la idea de delito con la idea de cárcel, que la experiencia carcelaria, es eh, la experiencia de ser tocado o atravesado por el sistema penal, en cualquiera de sus gradientes, policía, justicia y cárcel, es una experiencia que abarca casi la totalidad de los sectores populares. El, el, la cárcel como dispositivo de control se ha ramificado, se ha hecho capilar y forma parte de la vida cotidiana de los sectores populares, de una manera o con un protagonismo y una extensión nunca antes vista. Y eso también es algo que tenemos que empezar a pensar de cara al fenómeno que, que también conversábamos, que es la circulación de mucha gente en la cárcel. No solo hay gente que pasa mucho tiempo en la cárcel, sino que hay mucha gente que entra y sale. Claro. Esa circulación, esa suerte de, de flujo, de entrada y salida, es un remolino que barre a la mayor parte del espacio social degradado y de las poblaciones que viven en ese espacio social degradado. Por eso la cárcel es mucho más que el delito y la cárcel tiene casi nada que ver con el delito, ¿verdad? Por eso este me parece muy importante recetar a la cárcel como parte, con la política social, de las formas punitivo-premiales de gobernar a los pobres. Claro. Y se los gobierna porque justamente el, la necesidad es construir un sujeto político, subordinado, precarizado, Y que, y que acepte determinadas condiciones de juego que no son las mismas para el resto de, la cl de las clases. Eh, lo, y con esto ya sí cierro, prometo. No, no y, te preocupes. Hay un autor, un francés, que se llama Luis Vacuant, que dice algo muy interesante. Él, cuando, él, él tiene un, un texto que está en Internet, que si lo googlean aparece, que se llama Forjando el Estado Neoliberal. Y Vacuant dice algo muy interesante. Vacuant dice, el Estado contemporáneo es un estado centauro. Yo no sé si todo el mundo se acuerda, pero el centauro es una suerte de figura mitológica que se caracteriza por ser mitad hombre y mitad caballo. De la cintura para arriba es un hombre, es un torso humano, y de la cintura para abajo es un sí. caballo. Por eso es un centauro y es una figura este que condensa a dos especies en un mismo cuerpo. Bakuant usa el recurso metafórico de, del centauro para decir que el Estado contemporáneo es eh, de la cintura para arriba, tolerante, es, eh, promueve, promueve la diversidad, este, es decir, es un Estado soft, un Estado suave, un Estado liviano, uh -huh. de la cintura hacia arriba, es decir, de las clases medias para arriba, y que en cambio ese mismo Estado es severo y duro de la cintura para abajo es decir, con los pobres. Es una, un, un, un Estado que combina intolerancia y tolerancia de una manera selectiva. Claro. Y esas intolerancias y tolerancias, esa severidad hacia abajo y esa, la situada hacia arriba, se va a poder observar justamente en las políticas que están diseñadas para los sectores que deben ser gobernados con mayor este severidad. Y en ese caso aparece una política social este que castiga que, que ejerce microcastigos sobre los sujetos que no se ajustan a sus pautas, y una política penal que, como históricamente ha sido, administra todo el tiempo punición y, y, y castigo sobre los sectores populares. Y, y eso también, por último, nos lleva a naturalizar la idea de que el delito y la cárcel es cosa de pobres. Claro. ¿Se entiende? Entonces, son todas estas cuestiones las que me parece que hay que desnaturalizar para justamente dejar de comprar la idea que nos venden en el noticiero de que la cárcel tiene que ver con el delito, o que la cárcel se usa para el delito. Eso, este, de ninguna manera es así. Pero claro. sí es verdad que la cárcel se usa para gobernar a los pobres. La cárcel es... para, para los para los medios, eh, o, o, o intentan inculcar los medios, tiene que ver con el delito, porque el delito tendría que ver con los pobres, ¿no? Es como una cosa una, una cadena de, absolutamente. de falacias. Es absolutamente. Absolutamente. Es la asociación entre delito y pobreza, es decir que todo lo que no hacen o sea, los actos ilícitos que no cometen los pobres son ilegalismos con claro. accidentes observen cualquiera de ustedes la diferencia discursiva en el orden mediático que hay cuando un joven de clase media alta borracho un poco drogado atropella y en algunos casos mata a una persona cuáles van a ser los este, vocabularios que se pongan en juego en ese hecho y cuáles eran los que se ponen en juego con un joven este pobre que robó una cartera o que este genera algún hecho, pero que son hechos que generalmente tienen una carga dañina mucho menor que quitarle la vida a alguien. Claro. Sin embargo, en, un, en el primer caso no no a estar comprendido dentro de la figura del delincuente, y en el segundo sí. Claro, sí. Entonces, la delincuencia justamente aparece como una... aparece social inmediatamente construido como un atributo propio de la pobreza. Claro. Ana, muchísimas gracias por no, por, por, por prestarnos esta esta reflexión, este análisis eh, superador de, de esa frasecita con la que me quedé el sábado. Bueno, gracias y no a ver. Sí, fuiste muy clara, un abrazo. <ríe> un besito. Vamos a roquear, a pisear, a murgear, a fotear, a pedalear, vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entra en buenosaires.gob.ar barra disfrutemos B.A. y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quedate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, aquí estamos otra vez, Luisito. Ah, sí, sí. Bien no eh, yo quería eh, pedir disculpas porque no vamos a llegar a poder pasar el audio que tenía del compañero periodista eh, mexicano en la charla de ayer la vamos a pasar el martes próximo porque es en realidad es atemporal y lamentablemente va a seguir siendo así porque lo que él cuenta en esa en esa intervención en esa edición que yo hice de la intervención de él bastante larga es el estado actual de el estado de méxico su gobierno y su poder represivo eh, no creo que de acá el sábado vas a cambiar la situación o sea que claro el sábado el martes próximo lo vamos a lo vamos a poder escuchar yo quería eh, entonces eh, seguir eh, el programa con un par de cositas que tenemos eh, a nivel sindical vos sabes que eh, los trabajadores de buquebún estaban en conflicto iban a echar a este, 70 trabajadores de 400 que se estaban desempeñando en la terminal de embarque, ahí ubicada en Puerto Madero. Claro, eh, la patronal de Bukebus, eh, que la encabeza Juan Carlos López Mena, que es un argentino nacionalizado uruguayo, se avivó que llegamos a la época del verano y muchos argentinos viajan ...a las costas uruguayas... ...tanto a Colonia como a Montevideo... ...como a Punta del Este... ...entonces... Eh, ...tuvo que dar marcha atrás... ...y por ahora reincorporó... ...a estos trabajadores... ...que lo que estaban haciendo era reclamando... ...como hacen todos los trabajadores... ...ni más ni menos... ...reclamando por sus... ...por sus salarios... ...y por sus condiciones... Eh, ...laborales... ...y otra cosa que les quiero informar es que... ...mañana... ...tengan en cuenta que el gremio bancario que viene reclamando por la reapertura de las paritarias va a realizar asambleas por lo menos en los bancos centrales del microcentro de la ciudad eh, a partir de un plan de lucha que vienen este, desarrollando en varias este, en varias ciudades del país y es muy probable que eh, la atención al público se vea resentida. Lo único que yo les puedo decir es no se enojen si el banco eh, no los atienden porque eh, solamente lo que están pidiendo, como cualquier trabajador que se va a querer ser atendido por el, por el, por el empleado bancario, seguro que también este, para ser eh, prácticos en, en el léxico, los están cagando con su salario cualquier trabaja, cualquier empleador. Claro. o sea que esto es lo que está pasando también en el en el, en el gremio bancario y lo que están haciendo es este, pidiendo la reapertura de paritarias donde estaba firmado ese ese acuerdo que si superaba este un este si superaba un, un porcentaje iban a salir a pelear pero ahora lo más importante es eh, lo que pasó hoy en el gremio de la carne, en el sindicato de gremio de la carne acá de Capital y Gran Buenos Aires, porque eh, va a haber elecciones y como siempre se hace, aunque sean los papeles formales y en los estatutos, en la estadística, dice que hay que elegir una junta electoral. Para eso, una de las listas que se va a presentar como lista opositora a la conducción que está en este momento en el gremio, que es la lista roja, fue... Justamente para eso, para cumplir los estatutos y ser parte de la elección de la Junta Electoral. El tema es que eh, los muchachos parece que no sólo no quieren que haya lista sino que la, la Junta Electoral, como toda burocracia, la quieren controlar eso Estamos entonces en comunicación con eh, Carlos Cerrizuela, que él es delegado de frigorífico río platense y es integrante de la lista roja. Eh, Carlos, buenas noches. Rosaura Barletta y Luis Angiot, te saludamos. ¿Por qué no nos contás qué es lo que pasó y qué es lo que van a hacer ustedes eh, en función de esto a partir de mañana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, sí, como como contabas, lo que pasó hoy fue que se había convocado como, como marca de estatuto la asamblea extraordinaria de donde se dije la Junta Electoral. La Junta Electoral es la autoridad máxima en el periodo eleccionario. Tiene que estar compuesta por cinco afiliados elegidos en esta asamblea Y como se... Lo que hicieron los los, los... los miembros de la Junta directiva que el, son la burocracia sindical que está en el sindicato de la carne eh, fue impedir que los compañeros de trabajadores de distintos podamos acceder al, a la sede de nuestro propio sindicato y para eso dirigieron la manera de llenar la puerta y bueno, no solamente la puerta, desde el sindicato hasta la esquina estaba repleto de barras bravas, este, bueno, de distintos clubes, ¿no? Pero armados sí. con, con cuchillos, eh, revólver, palos, este, impidiendo el, el acceso a, a, a los compañeros que habíamos ido. Suponemos claro. que la asamblea se realizó igual, adentro, con la complicidad del, del Ministerio de Trabajo, porque no hay nada, salvo lo que... Eh, se ve, que hay... No se te escucha muy bien, Carlos, y por ahí quizás podés moverte un poquito con el celu para ver si te podemos encontrar mejor la onda. A ver, voy a tratar. A ver, ahora... ¿Sí? Parece que se movió demasiado, bueno, muy poco. Sí, se movió demasiado y se cortó la comunicación. Vamos Esperemos si poder total, nos quedan unos minutitos. Pero bueno, sí, eh Sí, solo que nada. le quería preguntar era si es este si es así novedoso en el gremio esto de los barra bravas, seguramente no. Este, quería que me cuente alguna otra situación ...de ese tipo, ¿no? ¿no? Es, es la primera vez que... Yo te puedo contar, te puedo contar experiencias de años. Uh -huh. No es novedoso en el gremio La Carne, es novedoso en cualquier gremio. Claro, o sea, bueno, sí, sí, en sí. En este caso, como hay una lista de oposición... ...y evidentemente eh, lo va a poder corroborar Carlos Cerrizuela... ...es una lista fuerte de oposición, pero en la mayoría de los sindicatos... ...donde eh, los estatutos marcan que la Junta Electoral... ...se debe de elegir en Asamblea Extraordinaria... Como no hay o listas de oposición a la lista de oposición son muy débiles, directamente la manejan ellos. Claro, ¿Eh? sí, en el crimen sí, sí. bancario la lista la Junta Electoral es histórica que la manejó siempre Sanola y ahora la maneja este Pablo Parazo y algunos de ellos han dejado de ser miembro de la Junta Electoral porque se murieron. Así, directamente. Uh -huh. sí, Así, sí. Claro, sí, sí claro, la gran grondona. Una. Claro. Para hacer claro lo que estamos hablando. Este, así que, bueno, no sé si no tenemos posibilidad de comunicarnos con, con Carlos. Eh, a mí lo que también me, me interesaba era... Este sindicato pertenece al sindicato eh, de la carne de Capital y Gran Buenos Aires. Se, se nos cortó la comunicación, eh, se nos está haciendo difícil poder este, hablar con... Hablar con Carlos, lamentablemente. y sí, parece que no tiene señal. Sí, sí, sí. este Lo que no puedo... Yo lo que puedo, si te parece, es un poco reproducir eh, en la parte que falta... Dale, dale, perfecto. ...lo comentó Carlos en base al, al comunicado de prensa. Eh, él dijo que lo recibieron una patota, por supuesto... Los gremios se manejan con esas patotas que sabemos que son las barras bravas de distintos gremios que van a dónde a, a donde los llaman y donde les pagan van al mejor postor este, y eh, lamentablemente eh, en esa en esa reunión donde en, en esa convocatoria también había eh, compañeros y compañeros de otros gremios que por supuesto van a dar su apoyo, a solidarizarse y a hacer fuerza también para impedir que esta patota este, pueda ser de la suya. Bueno, como esto fue no solamente un impedimento, no te dejo entrar y no entras, sino que fue a los palos y fue bastante bravo, hubo compañeros como el Secretario General del SUTEBA de Tigre, el compañero Cáceres, que terminó internado en el Ramo Mejía, por ejemplo. no Estamos hablando acá de, de la capital. Acá me dice nuestra compañera Natacha, la operadora, que tiene manos este, mágicas, que se comunicó de nuevo con, con Carlos Cerrizuela, así que estamos comunicados con él. Sí, Hola. Luis, estamos estamos aquí con Carlos y... Bueno, y... vos tenías una pregunta, Rosaura. Exactamente, la pregunta que me había quedado en el tintero antes de que se cortara la comunicación, Carlos, era si en el proceso de construcción de esta lista eh, opositora eh, es la primera vez que se enfrentan a esta situación de, de patoteo con barras bravas. No, lamentablemente es el modo soperandi de, de, de esta burocracia sindical gastada que no tiene nada que ofrecer a los compañeros por lo que se maneja de esta manera. Nosotros eh, ya habíamos presentado la lista de oposición en la última elección también general en el sindicato que fue en el 2012, una elección en la, la lista roja se posicionó como una cara opción de, de recambio de esta dirigencia mm -hmm. corrupta porque nosotros eh, con fraude mediante... No, no no pudimos ganar por 56 votos, es decir, que a pesar de todas las trampas que ellos hicieron, pudieron pasar solamente 56 votos de diferencia a favor de ellos, lo cual indica que, que, que en, en, en la mayoría de los lugares nos ganamos 8 de 16 frigoríficos, claro. eh, eh, eh, la lista roja estaba posicionada. Y la lista roja está compuesta por, por miembros de distintos frigoríficos en donde lo que se da generalmente... Es, una, es la lucha desde las bases con delegados que, que acatan los mandatos de las bases y que impulsan las luchas y que precisamente en esas mismas luchas también hemos tenido ataques de esta burocracia sindical, permanentemente. Carlos, eh, estamos hablando con Carlos Elizuela, es delegado del frigorífico río Platense, integra la lista roja. Eh, este sindicato eh, abarca Capital y Gran Buenos Aires. Cuando hablamos de frigoríficos, ¿a qué nos referimos? A esos frigoríficos que, por ejemplo, cuando andamos por la zona de Mataderos, que es de la zona donde está nuestra radio, eh, allí hay trabajadores y son afiliados a ese sindicato, por ejemplo, o hay frigoríficos... Bueno, el río Platense es un frigorífico grande también. O sea, eh, involucra a frigoríficos grandes y frigoríficos pequeños. El, el gremio de la carne está muy dividido y está muy vaciado, por eso también es la descomposición que tiene la dirigencia, este, que se expresa en, en los hechos como los de hoy. Por ejemplo, todos los decir que están en mataderos, hoy por hoy están en un limbo, o sea, están mm -hmm. afiliados a un sindicato que inventó la otra federación, que es el sindicato de capital, con una no, no tiene personalidad gremial, sino tiene una inscripción gremial, pero que obedece a la federación que dirige Fantini. Porque el cinegero está dividido en dos grandes, dos federaciones, digamos, en aparatos burocráticos, los dos, que se han Todos dirigido este, por cuestiones no colectivas, sino de intereses de aparato entonces ¿Este que están ustedes es el que dirigía Echaúm? Eh, no, no, no. Este lo dirige Molina, lo dirigía Peretti antes. Ajá, este Peretti. es un personaje mar marginal, digamos. Tiene prensa, entonces aparece... Aparece mucho en los medios, pero no, no, no tiene ni siquiera afiliados. O sea, no, Ajá, no es un personaje... Es otro sindicato. Sí, sí, que, que, que más bien es una oficina de prensa más que un sindicato. Bien, Carlos, por último, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, contanos sí. qué hacen a partir de mañana. Bueno, mañana estamos convocando una conferencia de prensa en el sindicato del neumático, el SUTNA, en Jujuy 995, a partir de las 6 de la tarde, está dirigida a todos los medios... Este, que nos quieran escuchar, difundir lo que nos pasó en defensa ¿no? de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones y particularmente a todas las organizaciones obreras sociales, políticas, populares de la clase trabajadora que, que, que quieran acompañarnos para darnos una mano también en esta pelea que aparte tenemos muchas chances de ganar o sea, lo que percibimos es esto si nosotros movimos 150 compañeros y sabemos que ellos no creo que se hayan llegado ni siquiera a mover 100 y aparte con aparato poniendo plata y todo eso evidentemente uh -huh. es porque porque hay, hay hay algo que está ocurriendo que marca el, el camino hacia el cambio que, que aparte viene viene muy firme desde hace cuatro años hasta parte entonces pensamos que, que esta lucha no, no, no es solamente los trabajos de la carne sino que más bien de todos los gremios de todos los trabajadores porque la burocracia sindical es una lacra que está instalada transversalmente en todos los sindicatos sí. o sea, Rosa, bueno carlos que agradecemos mucho porque se nos terminó También. el tiempo. Igual vamos a estar en este tema, lo vamos a seguir. Eh, vamos a los martes o el martes próximo a ver cómo cómo resultó todo esto. La elección creo que es en el mes de noviembre. De así siempre. que de aquí a noviembre eh, lo único que esperamos es que, eh, aunque no sea así, sin la complicidad del Ministerio de Trabajo, ustedes puedan tener la representación que que se merecen por el solo hecho de ser trabajadores y querer participar en una elección sindical que es no es más ni menos lo que marcan los estatutos de las leyes sindicales. Así que te agradecemos la comunicación y vamos a seguir el tema. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hablamos entonces con Carlos Cerrizuela, fue muy clarito, no es ni más ni menos que lo que la burocracia sindical sabe hacer en todos los gremios, cuando se la ve peleada la cosa. Exacto. Eh actúa de esa actúa de esa manera. Para eso la democracia sindical es ellos, ellos y nada más que ellos. Bueno, para nosotros eh, nuestro programa es otras voces, otras propuestas que ya hoy se terminó y es el próximo aparte donde seguiremos. ¿Te parece, Rosaura? Me parece, Luis, un abrazo. Bueno, gracias, Nati, ahí en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Yo no dije que estaba en el estudio los matadores acá en Visacresposo, por ahora lo aviso por las dudas. Este, sepan que siempre seguiré aquí mientras no pueda estar así. Chao, hasta el martes. Abrazo.